Argentina Potencia. No hubo desfile en la 9 de julio, que justamente se llama 9 de julio, como avenida y es donde. El 9 de julio, son tradiciones que se pierden, pero después vuelven, porque hay tradiciones en la Argentina que, que desaparecen por un tiempo, eh, este, luego aparecen con fuerza. Y hay algunas tradiciones nuevas, costumbres nuevas que tenemos, como es. Quizás... No todas son el ser nacional, hay banderitas y globos. Claro, pero hay algunas costumbres que sí se están arraigando. Y que cuando uno parece que el tema ya desaparece, vuelve de nuevo... Ahora, el tema que nos interesa, ¿cuál es? Eh, eh... Secretaría de Inteligencia del Estado, CACETRE 26, las 5, grabaciones del Río testimonio de una reunión en Departamento de la Avenida Libertador, se escuchan nombres claves. Tengo Amira y Garzon Funes. Caserta mi, me está? falta porque si tuviéramos cerraría acá lo de Caserta. Venía al casar. B B Alcazar, sí, B, B, no B, no B larga B, ¿sí? B larga H no, H no, no, H I no, no, no, no. M no. No. Ibrahim no. Ibrahim Escrable no, Escrable cómo yo, los yo, tengo yo, esta yo, noche. ¿Usted qué espera para tener los nuevos testimonios del Showgate? Tengo esta noche, esta noche amigos, donde la elegancia y el buen vestir dicen presente, ya damos comienzo a la presentación de la colección Otoño-Invierno de Elsa Serrano, directamente desde el Juzgado Federal Número 2 en el Palacio de Tribunales. Testimonios comienza... de Joe Gay. A mira, yo un Spencer en cordero y negro acompañada con fino proceso por asociación ilícita con su... Tío para disfrutar de un verdadero desfile de personajes que son modelo de vida. Mario Caserta ahora, con un ambo de corte e inglés. Arremetiendo con una estupenda volea, que Servine de Cubia contesta con un violento drive. 40-15 la ventaja ahora para la dupla. Mira Yoma Mario Caserta. Para gozar de apasionados encuentros entre magistrados y sospechosos. Gran virtuosismo en este último tanto del enfrentamiento de dobles entre magistrados de la justicia y procesados del Yomagate. Gate. Veremos cómo se desarrolla posteriormente este cotejo, ya que la Servini de Cubrida arregló jugar un set para cada equipo. Testimonios del Yoma Gate. Cassettes, videos, libros, compact desk Con nombres que ya son parte de nuestra vida Debí llegar del brazo de la jueza para declarar Yo estaba procesado, les conté de tu viaje Les conté de alcanzar, lo lamento, no me pude negar Porque me volvió loco lo de Joe McGaig a mí me volvió loco lo del Yomagate Búsquelos y téngalos, porque el Yomagate ya es una costumbre argentina me que yo no fui Me volvió loco lo del Yomagate A mí me volvió loco lo del Yomagate Argentina Potencia No me mandes al frente de si que yo lo no fui